Buenas tardes, Brodis. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están? Diablito, ¿estás <risa> bien? ¡Bravo, bravo! ¿Cómo no vas a estar bien si ya es viernes, ah? ¿eh? Ya te quieres ir a tu ah, casa. No, a este, a ah, no, a no a ya estás en tu casa. Porque lo que pasa es que ya este lunes ya regresamos a la cabina. ¿Tiene miedo? Eh, y pues aquí ya, ya, no, ya no tengo que... ya no, ya no vamos a estar aquí. Sí, Brodis. No, porque de ver, yo, yo imagino yo imagino que los Brodis que son muy mandilones, y yo conozco muchos... O que no están a gustos con la leona se vuelven muy trabajadores o sea ¿qué quiere decir esto? que los brothers tratan de estar fuera de la casa lo más posible desde tempranita hasta la tarde y dicen mi viejo es bien trabajador sí lo que quiere es no estar contigo es lo que entonces, entonces ahorita que estamos con la pandemia imagínense ustedes a los que las mujeres cuando llegaban del trabajo los ponían a hacer algo ahora imagínate ahorita que están en la casa No hombre Brody, es algo impresionante, esa es la oye, verdad, oye, impresionante oye. el mandilón y te está haciendo remandilonazo, ¿qué pasó? O, o, hoy es viernes, te quiero hacer un, como un debate, ahorita acabas de decir tú que tengo M muchos amigos mandilones, no entonces tú eres como las mujeres bonitas que les gustan rodearse con las feas para que se luzcan más ellas, entonces usted hace lo mismo A ver, vamos a, a recapitular esto El que yo tenga, bueno, la palabra amigos es, es más fuerte. Es, es más fuerte, ¿no? Pero tengo muchos conocidos, tengo muchos conocidos que así es. Ahora, mis amigos, espérame, te voy a dar, te la voy a dar por buena. Sí, tengo amigos que, que hacen eso. No, digo muchos amigos, muchos amigos. Bueno, ok, y, y qué tiene que ver, ¿Qué, ¿qué decías? Que si yo soy de esas amigas que qué. Que usted esas amigas que se rodea con gente gorda para que se vean bonitas ellas. Ah, ok. Entonces, entonces tú crees que yo me rodeo de mandilones para yo no verme mandilón. Claro, no se quiere ver tanto como mandilón. Pero, pero, pero con quién voy a ser mandilón. No sé, ya, o sea, qué, qué, no, aquí tiene el concepto ver, muy confundido. Eh, esto, a ver, voy a poner más? una canción, voy a poner una canción de carne asada, permítanme tantito, eso se llama Se mamó el Becerro. A ver. Ahí va. Y... Ya quiero regresar a Monterrey, ya voy a dejar todo esto a la... ya vámonos, ya, ya que me conozcan allá en México, ya conociéndome en México, me voy a Monterrey y pum, dejo este show me... Dejo este show y nos vamos con todo en la mejor allá en México. Bueno, mañana estamos en la mejor temprano de 8 a 10 de la mañana, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito para que vayan sintiendo lo que es el calor allá en nuestra raza. Pues bien... El diablito dice que si yo soy mandilón Les voy a decir algo No soy mandilón La palabra mandilón es una, es una palabra que se usa jugando Pero es uno de los, de los de los cánceres de la sociedad Y cada vez el hombre es más manipulado por la mujer Y manejado por la mujer Y díganme ustedes Ahora que muchas mujeres tienen el control de de de las relaciones ¿Tenemos un mejor mundo? Ustedes nada más vean los resultados eso Es como la política Hay nuevo presidente, vean los resultados, es mejor resultado, es peor resultado, estamos igual. Ustedes vayan tanteando ahí si con estas normas y medidas somos mejores. Porque yo lo único que escucho en redes y en todos lados es, es que antes era mejor, es que antes. Entonces, algo tal vez era diferente. Muy bien, eh, Diablito, para debates... Te falta mucho Ayer a Hesler lo dejé tambaleando eh, De hecho todavía sí, está, le está sí, tem sí. Yo creo que todavía le está temblando El bigote de paqueado que tiene No sé Este... You wish, Dougie You wish, doggy. You wish. Eh, háblame español Bueno, yo antes que hacer español. un debate con usted porque obviamente es viernes, pero veo que está muy listo, entonces yo sabía que iba a responder de esa manera <risa> Veo que está muy listo, hasta ahora te diste cuenta, muy bien, a ver tú también ya, te, Garbanzo, tenías un debate ¿Quieres entrar en un debate tú, Garbanzo, para dejarte oh. en tu lugar también? Pues la verdad sí, maestro a mí siempre me ha llegado la duda ¿Por qué El hombre no puede decir nada cuando le injaretan a la criatura sin esperar, arruinando planes, cuando alguien está trabajando. Creo que el trabajo es sagrado, maestro, y no puede venir alguien de caballazo a decirle, ahí te dejo al niño. Okay. ¿Qué ¿Es puede todo? De opinar usted al respecto? Cuando tengo planes, yo nunca he tenido planes y me he dejado a Crucito. Cuando yo ver, me llevo a Crucito... No, yo yo nunca, nunca he dicho que usted, maestro... Yo nunca he dicho que usted... ¿Qué quieres decir que yo, brother? No, no, no. no, yo no. Jamás, ver, Yo sí. pregunto, a ver, le pregunto aquí, dije usted... No. Jamás. Es En términos generales, pero si usted está en ese problema, bueno... No, no, no, para nada. Nada no más, ¿quieres decir que qué opino de los hombres que les llevan el niño de caballazo cuando tienen planes? Sí. Sin pedir permiso No, nah, pues es igual que los que llaman, no sé ¿Cuál es el caso? Si el, el muchacho Se la pasa teniendo planes Nunca lo quiere tener o es apenas un plan Necesito ir con detalles Garbanzo, no, no, no empecemos a hablar a lo, a lo menso, al aire, a ver Preséntame un caso concreto a Alguien no, no, no, no. Maestro, a usted una vez Digo, ah, yo no sé los detalles ya, Ahí estamos, ay, ¿no ya, que no? Ay. Te digo, yo, yo soy el máster de los debates A ver, ¿qué quieres? A ver Yo recuerdo yeah. un día que usted estaba trabajando y su ex mujer le llegó de caballazo a dejarle a la criatura y con un lonchecito, un sanguichito nada más. Mm. Y dijo, ya me voy. ¿Ok? Y usted porque es su, su padre, obviamente no le va a decir que no. ¿Por okay. qué? Porque no si tenía nada que ver. Si yo eso... tuviera un plano, algo le iba a decir que no, que no. No. No, oh, sea, sé. ¿sí? No, nah, a ver, eh, cae. No, no sirven ustedes para pa nada. A ver, vamos, mejor deje voy a contestar las preguntas que tienen mi, mis alumnos aquí. Me voy, a, me, me, me, voy al, me voy al Instagram. Ahorita estoy contestando preguntas del Instagram que posteé primero, ¿ok? Quiero mandar un saludo a todos los artistas que postearon Que Eras de la Chocolata entre Ciudad de México Pues estamos hablando obviamente mi compadre Beto Zapata Mi compadre Ricky Muñoz Mi compadre eh, Oscar Iván del Grupo Duelo Que te manda saludos Garbanzo y, Saludos eh, El buen Oscar Así que saludos a Intocable, Pesado Y nuestros amigos del Grupo Duelo Muchas gracias Obviamente al la Arrolladora, a la AMS Al, veo acá que Julián Álvarez también, el Remy Valenzuela, eh, la séptima banda, los Sebastianes, hasta Cepillín posteó en sus redes sociales que vamos a estar en Ciudad de México. Cepillín, ¿quién lo pensaría? Cuando eres de Monterrey, pues dice, ahí va aquel para allá, órale pues. Eh, y aquí tenemos las preguntas, vamos con ellas. A ver, empezamos con esto. Dice, ¿cómo, cómo controlas a una tóxica? Bueno, yo les he dicho... Y ustedes no han entendido que una tóxica es una tóxica. Yo no tengo ni, eh, pero sin ni siquiera una pizca de interés en controlar una tóxica, de veras. Yo me voy a alejar de una tóxica. Entienden? Es como decir, oiga maestro, ¿y cómo le hace uno para controlar las drogas? A ver cómo. Sí, que yo me drogue, pero pues que no, no, no, no, no. aléjate de esa madre. ¿Cuál que, que controlar las drogas? No, controlar una tóxica tú finalmente vas a terminar siendo tóxico y te voy a decir una de las, uno de los el otro día Hesler dijo que cuando, porque él tuvo coronavirus, bueno también Garbanzo, pero a Hesler le dejó secuelas, cuando usted... no, es verdad, Él le dio más fuerte entonces, Hesler que se he, Sí, exacto no, no, no, espérame, no, no desvíen esto y, y Hesler tú dijiste hay secuelas y yo siento alguna que es tal vez en mi respiración O, o en, los, en, los, eh, en los pulmones, ¿no? O sea, Ajá. y miren, muchachos Ustedes cuando empiecen a tener una relación tóxica por mi, por mi madre, se los pido, por Dios Váyanse, de verdad, muchachos Váyanse de esas mujeres tóxicas porque van a tener secuelas Pregúntenme, maestro, ¿cuáles son las secuelas? Maestro, ¿cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las secuelas, son las secuelas maestro? Las secuelas es la siguiente Entre más tiempo dures con una eh, tóxica, te va a dejar estas secuelas. Cuando tú vas a trabajar, te están llamando, te están checando a qué horas llegas, a qué horas no llegas. Eh, texteando llama, eh, llamadas de video, videollamadas. Cuando tú termines esa relación, si Dios quiere y la terminas. Cuando tú estés entrando a una nueva relación y la muchacha no sea tóxica. La muchacha no sea tóxica. Tú vas a decir, oye... ¿Tú sí me quieres? Y a decir, claro que sí, ¿por qué? No sé, es como que no me llamas seguido Ni me texteas ¿Ya vieron? Es una de las secuelas Esa de, ¿tú me quieres? ¿Por qué no me llamas. Es que ellos les decían Que lo hacían porque los amaban Les decían que Estas viejas locas que te checan el teléfono Para mí son basura Mujeres checando teléfono Ustedes las deben Lástima que es delito Quitar la vida La verdad, y es pecado Pero este tipo wow. de mujeres, este tipo wow. de mujeres no deberían de existir, Brody. Mujeres checando celulares, es de lo más corriente que hay. Mujeres checando celulares es corriente, quiero decirlo mil veces. Para que ustedes, Brody, sepan qué tipo de mujeres tienen. No me vengan con qué maestro, pero ella es buena madre y cocina muy rico y, y se lleva muy bien con mi mamá y, y pues no me engaña ni nada. Lo único que sí, pues nomás me cheque el celular, señores, a la jodida, todo lo demás. ¿Cómo va a haber una mujer que les cheque el celular? Bueno, entonces esos brodys van a decir, oye, este, ¿y por qué no me checas mi celular? Y la nueva novia va a decir, ¿qué? Mi celular Y muchas veces Muchos mensos Que ya quedaron Con, con secuelas De la tóxica Dicen En su mente Es, es que yo también Se lo quiero checar ¿Entienden? Oh. Para si la muchacha dice Para si la muchacha dice Pues está bien Si quiere revísalo Que no está bien Muchachas eh Cuidado Es más, les voy a dar un consejo a las mujeres, porque yo aquí es para los hombres, pero si ustedes conocen a un muchacho que viene de una relación tóxica, muchachas, bye, y a ustedes les digo, brodis, sálganse de las mujeres tóxicas. Revisa teléfonos que te están checando Cada rato, revisando, viendo A quién le das like en internet Qué fotoposteas, quién te comenta Este, a qué horas llegas del trabajo Por qué te vistes así que esas mujeres tóxicas Tienen que deshacerlas de su vida Porque se las van a arruinar, bro Yo sé lo que les digo Y los inteligentes salen rápido Los inteligentes dicen, ni más, vámonos Y los que son bien mensos Dicen, no, es que una relación se trabaja Órale Denle, regresamos ahorita porque voy a contestar <risa> Bravo, llamadas Voy a contestar llamadas A ver, ponme el del árbol de, de los sementales ese. No más De regreso con las respuestas a las preguntas que me están haciendo en el Instagram Le puse ahí, háganme una pregunta O sea, fíjense, yo les pido, háganme una pregunta porque es importante Pero veo las chavalillas ahí, guangas Que andan, hazme una pregunta ¿Qué, pre ¿Qué les van pregunta de qué? Ahí van los mensos, ¿qué comes? ¿Cómo bailas? ¿Tu favorito? Te regreso El podcast de las no hay Chocolata El más chido Para escuchar El podcast de las no con Chocolata A toda hora y en cualquier lugar Arriba el Norte, están los invasores, ¿se acuerdan ese del corrido del, del Peggy? Sí, ahí todavía cantaba Don Lalo Mora, que está enfermito Don Lalo Mora todavía. Hoy nos damos cuenta que murió el señor Loco Valdés, que por ahí van a poder ver en redes sociales el, la entrevista que tuvimos con él, y los del podcast también se la van a poder aventar a cualquier hora. Pero bien... Oye, vamos con las preguntas Dice, ¿cómo controlas a una tóxica? Yo ya les decía, ¿cómo se controla una tóxica? Es mejor irse, pero a ver Si vamos a controlar una tóxica En cierto momento Vamos a decir, yo estoy en un baile la, eh, Saludo a una amiga ¿no? Hola, y la tóxica la hace de pedo Y es un desmadre y todo esto Y yo entiendo Que ahorita ya se graba Mucho, muchachos Todos te graban Yo no quiero estar en un video donde dicen, mira este güey cómo lo traen. En cuanto una mujer, y yo le voy a decir, en cuanto tú me hagas berrinches en público, berrinches aquí, no me vas a ver. Voy a correr, me voy al baño, me voy a ir a mi camioneta o agarro un Uber, me voy. No se queden, queri no se queden queriendo controlar a una tóxica. Van a ser parte de un juego, van a ser parte del show y muchos de ustedes saben quiénes son. Son parte del show en las carnes asadas, con la familia. Ustedes son, es, es, ustedes saben quiénes son a los que les estoy hablando. Dejen de ser parte del show. Mira, ya vienen aquellos bien contentos. Llega el, el compa con sus botas, su camisa cuadrada, bien fajada, con sus seis de cerveza en la con el doce, ¿no? Modelo Time ahí en la mano y, y, y con su sombrero bien bonito. Y se van subiendo las copas, y al rato acaban un desmadre corriendo él. No, no, no, no sean show. No sean show. Otra pregunta. Dice: Mi suegro me debe 15 mil pesos y no paga. Ya van 3 años. Muy bien, pues mi pregunta es ¿Por qué le prestaste el dinero al suegro? Yo les puedo contestar lo que ustedes quieren Así como, no, pues que te los pague vamos a Mi pregunta es ¿Por qué les prestan dinero al suegro? ¿Y será suegro de esposa o suegro de, de novio? Porque yo no considero suegro Alguien que es el papá de mi novia Ustedes tienen que aprender eso Que las palabras, los títulos Tienen que tener un valor Y hace rato lo Por eso lo modifiqué diablito. La palabra amigo va muy fuerte. La palabra mamá fuerte. Mi amiga, por eso se me hace chistoso. Mi mamá es mi amiga. No, es tu mamá, mugrosa. La amiga es una cosa, la mamá es otra. Entonces, cuando hablamos de mi suegro, mi suegro no es el papá de mi novia. Él es el papá de mi novia. Él es el papá de mi novia. Mi suegro cuando me case. Ese es mi suegro. Eso es... Entonces, no, no sé, Brody. Si ya tu novia, qué mal hiciste, seguramente queriendo quedar bien. Hay brothers que casi casi piden prestado para prestarle al suegro. Así es, para quedar bien. Eso no nos queda bien. Pero si alguien me debe dinero, más allá de si es mi suegro o no es mi suegro, digo nos vamos por lo legal y si ustedes dicen, pero ¿cómo por lo legal? Entonces, si no vamos por lo legal, es que no firmaste ningún papel, no firmaste nada o no te dio nada a cambio. Cuando ustedes eh, pidan a ustedes les pidan prestado no se sientan mal en decir mira eh, hasta los hermanos hasta un hermano lo que sea decirle mira hermano te voy a prestar este dinero pero tú me tienes que respaldar con algo y les voy a decir cuál es la razón fíjense ni siquiera es la ambición por el dinero no es la ambición porque Pero es una muy importante, el tener palabra y cuando alguien se compromete a algo, si no tiene nada que perder, será muy difícil que esa persona te pague. O sea, es es esa gente que pide prestado y no paga es tan holgazana que son capaces de decirte, cuando tú les dices, oye, no me has pagado, son capaces de decirte, uy, como si te estuvieras muriendo de hambre. Ya rato te wow. voy a pagar Uy como si, como si los ocuparas Es que no es eso Es la palabra que damos en que me ibas a pagar Y me los ibas a dar Entonces antes de que entres a eso Tú ya tienes que tener algo El título de un carro El título de, de algo que te firme un notario Que te va a dar, que le vas a quitar Para cuando ustedes presten Digan compadre Y les voy a dar un, un truco Porque a mí me ha pasado Oye crees que me puedas prestar Yo siempre les digo Güey, me, me presté yo 3 mil dólares y no me han pagado, güey. Fíjense, es una forma de decir, no le dijiste que no, no le dijiste que sí. Es, hay un dinero que me deben y cuando me lo paguen yo te puedo prestar, pero ahorita no tengo. O sí tengo, pero es que no me han pagado y la neta me quedó muy mal el asunto. Entonces, ¿qué van a decir? No, güey, yo sí te voy. No, es que... Así me dijo ese güey. Y te, no, es, no te lo tomes personal. Y ahorita yo solo que me firmen algo... Me, para pues no salir... Porque aquel era mi, mi compa, mi mejor amigo. Y sa, se fueron. no Se hacen mensos, ¿no? Se hacen güeyes así de... Yo digo que el que pide prestado... Por lo menos cada semana... Debe hacer check-in. Decir, oye, no se me ha olvidado el dinero, ¿eh? Yo creo que el que pide prestado... De, de cuates de de de decir, "Oye, este, ¿cómo estás? Bien. O un, un mensajito de texto. No se me ha olvidado lo que me prestaste, ¿eh? No se me ha olvidado, nada más que ahorita con lo del COVID está canijo o se me perdí la chamba, o sea, ese check-in, porque se van ya ya ya ya se les olvida, se van, jajaja, ja, ja, ¿verdad? Se fue. Adiós dinero. Como si el dinero estuviera, ¿no? Ahí regalándolo. No. Entonces, no, no prestar dinero, si lo van a prestar con un papelito y que aprendas, que aprendas muchacho que me acabas de escribir. ¿Qué, si, ¿Qué sugiere sobre los suegros vivan con las parejas? Nada, cero, no tienen por qué, no deberían. Ahora si están bien pobrecitos así, digo, monetariamente y tienen que vivir en la misma casita, pues ahí nos vamos otra vez más atrás, ¿para qué se casaban si no tenían? ¿Dónde meter a la mujer? ¿O dónde meterte tú? Entonces, todas esas cositas se pueden de evitar, pero no, ya están ahí. Ahora... Oiga, la... maestro, tengo que detenerlo. Sí. Perdón. Déjele aplaudo. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Gracias, Garbanzo. Que se me las uñas. Bueno. ¿Qué sugiere sobre que los sueños llevan con las parejas? Ese es un, un uno... Por muy bien que se lleven con la suegra, por muy bien que se lleven con el suegro, eso es meterle pues nada más maldad a la relación a ver es como decir oiga ustedes qué opinan de que pongamos una pizzería ahí en la en el gimnasio no qué opinan que pongamos una pizzería ahí en el gimnasio o sea tarde o temprano güey un día vas a decir dame un slide un guessum, no que tarde o temprano <ríe> van a tener pedos los con pez? los suegros al menos que estén este en estado vegetal no O que tienen, y lo tengan ahí nada más, sin que se mueva. Y así, todavía. Ve, checa a mi papá a ver cómo está. Ve, lo tú. Pues tú, yo. Ve, ve. Ya, valió madre. cómo Hasta llegamos. ¿Cómo le puedo hacer para tener más confianza en mí mismo? Leer mucho. Leer mucho. Eh, prepararse mucho. Cuando uno se ve mejor eh, físicamente y mentalmente estás más preparado... Ahí es donde empiezan a hacer también El autoestima, donde empiezas a tener más confianza en ti, porque cuando tú o sea, yo por ejemplo, si yo soy muy bueno, si yo soy muy bueno jugando fútbol, pero yo soy muy malo jugando tenis o jugando básquetbol. Yo voy a jugar básquetbol y voy a jugar tenis y yo voy a llegar así como medio cohibido, ¿no? Así como que tú qué onda? No, pues ay, dale, dale tú, si me la quieres pasar, está bien. Pero si yo soy un fregón para jugar fútbol Llego, ¿qué onda muchachos? Vamos a darle, tú vente conmigo, tú con aquel Pásamela, hey, dámela, pásame ¿Se ¿Sí me entienden la diferencia? Cuando tú estás seguro de lo que sabes hacer Estás más, eh, tienes más Auto, más, más confianza eres, Tienes más Autoestima y leer Mucho, porque estar preparado Te da para dar, el autoestima Crece hablando y platicando Con todo el mundo Y no tengan miedo, maestro ¿Cómo le hace para ser tan sabio? Le mando un saludo y un abrazo desde Texas. Gracias, Torito Azul. Muy bien. A ver, vamos a ver con... Vamos. ¿Quién se llama Torito Azul? <risa> Bro, Torito Azul, ¿cómo ves, garbanzo? Por favor. Ja, ja, ja, ja, ja. Te saluda el unicornio verde. Ahí está. El unicornio verde. Para que no parezca el unicornio que vas a querer. A, a Muy bien. Pues bueno, oye, hablando de unicornios, el garbanzo tiene como cobija un, una de un unicornio, ¿eh? Nada más ay, se los dejo ay, ahí. Ay, ay, es verde y el unicornio si gustos, es blanco. Los unicornios me hacen mágicos, maestro. Por eso lo tengo. Me dan alegría, me dan paz. Me siento lacio. Gracias. Dice este brody, no, no, no voy a dar los nombres. Saludos, maestro. Solo quiero preguntarle. ¿Cuál es el ejemplo o camino que un hombre debe tomar para ser feliz? le pregunto porque la mayoría de los hombres creemos no pensamos que ser feliz es estar es estar de mujeriego o casarnos etcétera pero quería preguntarle cómo puede un hombre vivir feliz bien o en paz yo digo que la mejor manera de ser feliz es hacer lo que a ti te gusta y, y hacerlo tranquilo o sea No, el dinero no es la felicidad, el ser exitoso no es la felicidad Y entonces el tener una mujer no es la felicidad Puede ser que tengas una mujer que no sea la más amorosa del mundo, pero que te quiera Puede ser que no estés enamoradísimo de tu mujer, pero la quieras Puede ser que la mujer no sea la mega cocinera, pero te cocina rico Entonces en los pequeños detalles, vas, creo yo, está la estabilidad Y, y eso te lleva a, a la felicidad. No soy el mejor güey haciendo eh, mi trabajo, pero lo hago con mucho gusto y tengo mi trabajo. Entonces, cada quien busca la felicidad donde está, o sea, es muy relativo, ¿no? Pero es es yo no te puedo decir, esta es la felicidad, esta es, esta es. Pues no, para saber qué tal si a ti te hace feliz, bro, y jugar videojuegos todo el día. Entonces, no te cases, no tengas novia, y cómprate una buena consola, unas buenas pantallas, cómprate un control del más fregón, una silla para video games y vas a ser el más feliz. Entonces, no sé qué te guste hacer. Basado en lo que les guste hacer, y ahí claven en su energía y estén tranquilos, esa es la felicidad. Mi punto de vista. Muy bien. En otra, ¡Bravo, maestro! Bravo, ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Dice este Brody. ¿Cómo lidiamos con una mujer que usa las groserías y los insultos cada vez que sale, le sale lo leona? Pues, brody, es la leona. Vemos que la leona te va a decir, ay, mi amorcito, estoy bien enojada, papi chulo hermoso, ¿ok? Estoy bien enojada, entonces quiero nada más decirte que, pues, te odio con toda mi vida. No, te va a decir, jode tu re... No, no, no. Entonces, depende la mujer. Ahora, pues... ¿Cómo lidiar con ella? Digo, cuando una mujer pierde el control y no se puede controlar, definitivamente estamos hablando de alguien tóxica y muchas mujeres... ...te maldicen y te dicen de cosas... ...cuando están muy enojadas... ...eso se llama de que no tienen autocontrol... ...una mujer sin autocontrol es un peligro... ...tú quieres estar con una mujer que es peligrosa... ...la respuesta es... ...yo sé cuál es su respuesta, ustedes... ...no maestro, pero es difícil alejarme de ella... ...bueno, pues cuando ustedes se encuentren de una manera fácil... ...ahí me la avisan... ...nada es fácil, muchachos... ...ahora, ¿quieres lidiar con eso? ...pues aguántate, ya sabemos que cuando se enoja... ...ella va a mentar madres... ...o qué le vas a decir... Mi amor, ¿no podías dejar de mentar madres? Que te ching, que chin, te doble, te la van a mentar. Entonces, controlar una leona cuando está este, calientita, mejor. Yo les digo, hay muchos hombres que se creen muy hombres, dicen, un hombre no se va, un hombre se queda, un hombre... no no no. ¿Quién no lo dijo hasta este... Creo que Napoleón, o no sé quién. Bueno, vamos con otra. ¿Cómo cree que afecte en el futuro esta creciente ola de mandilones y queda bien, ya estamos viviendo el futuro, ya casi todos son mandilones, en cada mandilón hay una mala mujer para que le vayan echando ustedes y ya que vivimos. Mujeres muy bravas, niños muy mal educados, niños en drogas, niños saliéndose de la escuela, niños metidos en redes sociales, niños metidos en los TikToks, niños metidos no hacen ejercicio, no hacen deporte, re, eh, videojuegos. Esas son las, las las leonas, las fregonas, las buchonas. Eh, ¿Cómo conquisto a una mujer que me da señales de que le gusto? Pues si ya te dio señales que le gustas, ya tiene la mitad adentro, mi brody, ya, eso es ya... ¡Ah, qué va! ¡Qué va! Claro, no, no, no, si ya te manda señales de que le gustas, yo digo, pues si ella te gusta, tú le gustas, esto es algo muy bonito que... ya ¿Llamaron, muchachos? ¿Qué están haciendo? ¿Cocinando ahí o qué? ¿Qué andan haciendo? Bueno, entonces, si ustedes están con una mujer... No hagan ruido, muchachos, o pónganle mute mejor. Eh... Bueno, entonces les decía yo de que a ver en qué estaba, en qué estaba, en qué estaba de que las leones no le hagan caso, maestro. No, no estaba en eso, que Garbanzo, de cómo señales para porque le manda señales que, que quiere con ella. Oye, el Garbanzo, no hombre, dice que, que ya le manda señales. A ver, muchachos, ojito para acá, mujer que te manda señales, no tienes nada que perder. Y te voy a decir por qué. Si la mujer ya te manda señales y bueno todo es relativo. ¿Qué señales para ti? Porque hay muchos brodis que no están acostumbrados a salir y una muchacha les saluda, y les dice hola y el brody se queda como ¡Eh! güey, le gusto. Cállate güey, te digo hola. O sea, hay, hay muchachos que yo los he visto a mí y tengo conocidos que a mí de repente en algún lugar me dice, mira güey, quiere contigo esa vieja, nada más porque me saludó. O ¡Oh, cálmense. Yeah. Entonces hay que ver. Si de verdad las señales son de verdad. Ahora, brody, vamos a decir que las señales son de verdad, ¿no? Lo que le gusta a una mujer que tú le digas así. Oye, perdón si malinterpreto estas señales. Perdón si las malinterpreto. Y quiero decirte que tú me gustas. Si eres chilango que me pasas un resto, ¿no? Si eres regio que te pues que te caigo con madre, ¿no? Entonces, si eres de Mexicali, pues que te caigo chilo. Y así, La cosa es llegar y decirle, no quiero yo perder el tiempo y quedarme con esto en mi corazón. Hasta puede ser mamilón jugando. Pero yo he visto ciertas señalitas como que yo te agrado. Y te voy a decir la verdad, me agradas mucho. Y la verdad, me gustas. No sé si te gustaría que pues, empecemos a platicar, conocernos de otra manera. Que diga ella, pues tú sí, también. O, bueno, pues, pues sí, ¿por qué no? no? No le estás diciendo que seas mi novia. ¿Por qué no empezamos a platicar de otra manera? Y eso es muy bueno. A las mujeres les gusta que el brody se tome la, des, la iniciativa. La verdad, siento perdón. Y si ella te dice, no, nada que ver, la verdad, soy muy amable. Exactamente, nada más quería saber eso. Yo nada más quería saber eso, si era que tú eres amable o que yo te gustaba. Ya veo que dices que porque eres amable. Gracias. Y se acabó. Pun. Maestro, uh -huh. eh, disculpe que lo interrumpa. ¿Y qué tal si esas señales que recibió fueron en las redes sociales cuando tal vez recibió nada más un like o un corazoncito de alguien por un post, maestro? Pues también. no A ver, si le pone siempre corazoncitos a todos los posts, de, le dices, oye, este... Perdón, me llama la atención que te gusta Todo lo que yo pongo Y me imagino, si a ti te gusta ya también las puedes, Yo también le he puesto lo que tú pones Igual lo mismo Este, Lo pones porque te agrado O, o tú crees que hay, o nada más Te gusta lo que pongo Ah, no, pues la verdad sí me agrada Ya pues llevar la plática a otro nivel poco a poco sí, pues. Señores, se acabó el tiempo Lamentablemente Se acabó no, el tiempo no. A Pon la del último cartucho de los invasores Sí, brody, ándale El día lunes estaremos ya en el estudio Primeramente Dios Pasen buen fin de semana Seguimos ahorita con el show Vienen más cositas Pero muchachos Nunca echen a la basura lo que yo les digo Y si quieren Ignorarme yo los voy a aceptar cuando vengan con la cola entre las patas, no los voy a juzgar ok, aquí los espero regresamos, síganme en las redes sociales, arroba el Dogi, arroba el maestro doggy